en su juego respectivamente y Echagüe sin Nacional y sin Barroso. Echagüe lleva cinco derrotas en fila y en cuatro de estas cinco el rival superó la línea de los 90 puntos. Por el lado de Peñarol suma seis derrotas consecutivas, como visitante jugó tres partidos contra equipos del norte y todos los perdió. Por último, mientras me avisan que ya estamos en comunicación telefónica con el Chapu Noción y hay que decir que la Unión recibirá a Hispano antes de irse a la Liga de las Américas por Monterrey, por el Deportivo Cincuentenario, los pitos serán Daniel Rodrigo y Pedro Hoyo. Ahora repasamos eso, nos vamos a España porque ahí está el Chapo ¿Y ¿Cómo te va, Chapo? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo andás? Imagino que contento y borracho, porque una copa más. <risa> bueno, sí, la verdad que, que muy contento y feliz de, de otro triunfo más. La verdad que increíble este equipo. Creo que estamos haciendo algo realmente histórico y, bueno, me, me llena de orgullo poder ser parte de, de este gran equipo, ¿no? Y, y una Copa del Rey que tuvo un altísimo nivel base que tuvo gran nivel organizativo y donde le costó, no fue nada fácil para el Madrid, a pesar de todas las figuras y de todos los nombres que tiene y de todo el palmarés poder quedarse con ese torneo, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un torneo eh, complicadísimo muy duro, nos costó muchísimo eh, poder ganarlo porque realmente tuvimos dos o tres situaciones que casi nos dejan afuera y bueno, la verdad que que fue increíble, ¿no? Creo que este equipo demuestra una vez más que es un equipo con mucha templanza, con, con, con, con gente profesional que, que tiene muchas ganas de, de, de, de ganar y, y no dejar de tirar la toalla, ¿no? Esa es la realidad y, bueno, lo hemos demostrado en todos los partidos porque realmente hemos dejado todo lo que hay que dejar dentro de la cancha. Sí, y, y vos, es que es raro... A ver, no es raro, porque los grandes jugadores y los grandes equipos... Este, generalmente tienen este tipo de trayectoria no este, comparando competencias no equipos ni jugadores el, el Chicago de Michael Jordan el Lakers de Johnson este, la selección argentina eh, la selección española eh, ustedes mismos el Real Madrid el Barcelona en su momento digo hay que buscar la motivación permanente no para después de ganar este, en tu caso cinco copas del Rey tres con el Madrid el cuarta la quinta del Madrid en forma consecutiva, digo, hay que buscar la motivación permanente para, para poder entrar a una cancha y estar duro de la cabeza y, y seguir ganando, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que sí. Pero es algo natural, ¿no? Yo creo que eh, han armado un equipo, han juntado gente muy ganadora, que le gusta esto, que que compite, que, que siempre quiere ganar y no perder, que no le gusta perder, esa es la realidad. Ha, han armado un equipo así, y creo que han hecho una columna vertebral de eso y creo que es eso lo que lo que da fruto, ¿no? Creo que cualquier jugador puede venir, a adaptarse totalmente al estilo del equipo y, y realmente eh, eso es muy muy importante, ¿no? Porque creo que eh, la base está y está fuerte, entonces cualquier incorporación que se le haga al equipo, eh, siempre está bien recibida, ¿me entendés? Es algo claro. eh, que, que, que es muy positivo porque hemos unido de, de, de un poco de la selección española con un poco de la selección argentina que siempre hemos querido ganar y luchar y pelear y estar ahí arriba ¿no? y, y bueno, se ha reflejado en un equipo como es el Madrid, ¿no? esa es la realidad ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Porque la tuvieron radísima con Andorra estaban abajo, era increíble yo estaba escuchando, estaba viendo la, los relatos de la televisión española Y, y bueno, ellos mismos tampoco podían tener lo que estaba pasando en un momento muy complicado el partido, digo, qué, qué, ¿qué fue lo que lo que más te gustó del Madrid en ese partido, que después fue un poquito lo que lo llevó al, al camino de ganar eh, esta nueva edición de la Copa del Rey, ¿no? Sí, sí, bueno, por lo mismo que te digo antes, ¿no? En un momento tuvimos una situación muy complicada, pero el equipo no tiró en ningún momento la toalla, ¿no? Hay equipos que por ahí, viéndose a siete puntos como estábamos nosotros, ocho puntos 8 puntos eh, faltando 2 minutos, lo más normal es que, que tienen la toalla, ¿no? Y nosotros no lo hicimos, al contrario. Realmente seguimos luchando, seguimos tire, tirando por adelante y bueno, cuando uno lucha y, y, y trata de hacerlo lo mejor posible, es lo que pasa, ¿no? A veces se pueden dar vueltas esos partidos y es lo que pasó. Así que, eh, bueno, eso contento es lo Contento con lo que tu hicimos. forma, con tu juego, con tus minutos, con lo que le aportaste al equipo, tuviste un ingreso fantástico en ese partido y, y con muchísima energía con triples, con, con remotes con tapones, con buena defensa Sí, sí, realmente realmente, realmente fue fue algo que, que ayudó no eh, la verdad que eh, muy feliz por, por, por eh, dar eso a este equipo, creo que estoy en una situación de mi juego que obviamente eh, no siempre puedo jugar tantos minutos, pero bueno, cuando entro Eh, algunos minutos, por suerte, le puedo aportar lo que siempre me caracterizó de mi juego, ¿no? Así que, que bueno, muy feliz por eso. Ahora lo, lo tengo que dejar, ahora, porque estoy entrando a la diputación y, bueno, tengo que saludar a, a alcaldesa y todo, así que no queda muy bien que esté hablando por teléfono. No, la última. ¿El bigote por qué el bigote? Bueno, por mi hija, porque, bueno, eh, está leyendo un cuento de domador y, y bueno, ella apareció un día pintado los bigotes y me pareció divertido y, bueno, le sorprendí así a mi hija un día y ahí quedaron y bueno, fue un poco la sensación, podríamos decir, el torneo. <risas> y Igual es que es lindo, es lindo siempre. Chapu, este, gracias por estos minutos, sabemos que estás recontraocupado, te mandamos un saludo enorme. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy grande y obviamente para mí siempre es un orgullo representar esa raza argentina que todos dicen Eh, por el equipo que me toca eh, jugar en este momento. Así que muy feliz por eso. Muchas gracias y un saludo grande. Ahí está. Chapo Nación no y pasaban los micrófonos de uno contra uno radio hablando bueno acerca de esta Copa del Rey. Estamos apurados.